Buen día amigos, esto es Solo Negocios, bienvenidos, estamos en Radio LED. vamos a hablar una hora de lo que pasa en las empresas De política, un poco de economía, el rum rum corporativo, todo esto en esta mañana en Solo Negocios Digo mientras acomodo el micrófono, mientras saludo a la gente que nos está mirando por camarita ¿Estamos con las dos cámaras, Tolo? ¿Con una? ¿Con cuál? ¿Con la de arriba o con la de abajo? Con esta de acá, bueno, está bien Ah, bueno, me, me, me caga pedos el, el el operador me dice tenés el monitor arriba, goma, claro, es verdad, tengo el monitor arriba, estoy atrás de la estoy atrás de la de los televisores, por eso no, por eso no, por eso no me veo. Bueno, todo lo cómo le va, buen día, muy bien, estamos, estamos todo en orden, bueno, buen día. El tolo to, eh, arroba el tolo tolosa, o el Twitter de nuestro operador, el máster que está en los controles, que nos pone al aire todos los miércoles acá en Solo Negocios y que ahora va a poner un canal de noticias en alguno de los televisores, puede ser, así yo no me veo, así. Así pipeamos la temperatura que estaba hasta hace un ratito en 8 grados y pico. Linda la mañana. Ahora la vamos a actualizar. Estaba tratando de ver la. La.. La temperatura en el servicio meteorológico, pero está media caídonga la página, parece. Así que vamos a tratar de. De verlo en otro. De verlo en otro momento. Ahí tenemos 8-9 la temperatura en este momento. Gracias a todo lo que me puso la tele. Y. Eh, y un día con un solcito que está asomando entre algunas. Entre algunas. Entre algunas nubes. Pero bueno, fresquito, como en esta época del año. Así. Así estamos. ¿Qué va a hacer? Hace frío, amigos. Esa es la, esa es la realidad. Bueno. Hacemos un repaso de las, de las eh, informaciones de eh, que está pasando en este momento, que pasaron en las últimas horas en la querida República Argentina. Bueno, ustedes saben que el dólar ayer bajó. Se dio 57 centavos en los bancos del microcentro porteño. La, la, divisa, eh, la divisa estadounidense se vendió al cierre a 28.05 al público y a 27.37 en la plaza mayorista. Bueno, baja de dólar ahí... Eh, Nuestro operador estaba corriendo Con un maletín a comprar dólares Dice que va a comprar dólares baratos Vamos a ver, por ahí baja un poquito más Todo lo ¿eh? Vamos a tener que esperar No sé si mucho, pero un poquito más Por lo menos eso es lo que dicen los, los, los economistas Hay algunos factores que, que explican esta, esta, esta, caída, esta caída del dólar ¿no? Que trepó a casi 30 Hace poquitos días Y ahora ya, ya está a punto De perforar el piso De, de 28 Así que bueno Vamos, vamos a ver cómo, cómo evoluciona. En principio es una noticia que trae calma a los mercados, que le da un poco de aire eh, al gobierno y a la operatoria del, del, banco, del Banco Central y demás. Así que bueno, por lo menos por ese lado un poco de, un poco de calma. También otros que están eh, haciendo fuerza ahí para que el dólar y la tasa y toda la cuestión, que ayer, el, hablando de tasa, el Banco Central mantuvo en su informe de política monetaria, la tasa al 40%. ese también es un nudito que habrá que desatar en algún momento. La tasa está muy alta. Eh, financiarse eh, con algunos instrumentos es, es muy costoso. Pedirle plata a los bancos es muy costoso. Pero bueno, por el momento es el incentivo para que la, la, la plata de los, de los ahorristas y algunos fondos de inversión no vaya corriendo al, eh, al dólar. Por lo menos, por el momento, esa es una, es una, es una política... Eh, económica, no sé si exitosa pero que por lo menos mantiene esa parte de, de contener la, el, el precio del, del dólar pero que también algunos economistas dicen que bueno en algún momento hay que hacer algo con la tasa tan alta porque no es sostenible demasiado en el, en el largo plazo ni tampoco en el mediano plazo ¿no? bueno decía en este tren de eh, presentar instrumentos que contengan un poco el dólar hoy el Tesoro reabrió Letes eh, con una tasa mínima de 4% con prioridad a minorista. Por ahí esto te suena un poco chino, pero eh, es algo que viene, que viene pasando. Las letras son las letras del tesoro, son como las Levax, pero en lugar de ser del Banco Central son, las, la, son letras que emite el, el, tesoro, el, tesoro, el tesoro Nacional. Eh, se puede suscribir en dólares o en pesos, no en Levax, como había pasado en una licitación de la... De la, de la semana pasada ya esto estuvo vigente ayer y hoy y hoy se va a cerrar estas letras que tienen vencimiento de 210 días que vencen el 8 de febrero del 2019 que, y, otras, y otros papeles que tienen un vencimiento de 378 días y una, y una tasa mínima de 4 o 5 eh, de 4% o de 4,5% según cada, cada una de estas que elijas podés suscribirte bastante Bastante, bastante simple no es, no es demasiado complicado vos te has, que, que invertiste alguna vez en, en letes no es, no es tan en, en levac quiero decir no es tan complicado las letes, se suscriben más o menos parecido, es cierto que es un instrumento sofisticado qué más? bueno, ayer estaba mirando algunos, eh, algunos eh, informes que hay caída en el consumo y sobre todo en los hogares de, de, menos, de menos recursos eh, hay un informe de Cantar que dice que la aceleración inflacionaria y la devaluación hicieron retroceder los avances en este, en este rubro que venía, venía aumentando el, el, el consumo y el poder adquisitivo en los hogares de menos recursos a lo largo de todo el 2017 y en el primer trimestre del año. bueno Hubo un freno a esa recuperación eh, en, este, en este segmento y durante abril y mayo el consumo en este sector, que es el más, el más vulnerable, tuvo una caída del 2%, así que ahí preocupa un poco, es otro de los temas que, que ocupan y preocupan al gobierno el tema de la, de la caída del consumo ¿por qué? porque si bien hay que desinflar un poquito el consumo y que tiene que ver con la cuestión de la, de la inflación y demás, cuando más consumo más eh, eso, eso genera un poco de de, de volumen de, de inflación también es cierto que el PBI de la Argentina está muy atado, el parte, gran parte del PBI de la Argentina, en un momento donde las inversiones eh, eh, no, no terminan de, de llegar y donde la, la producción aumenta pero tampoco termina de explotar el consumo es gran parte del motor del PBI de la, de la Argentina, con lo cual si el consumo empieza a caer hay, posi hay posibilidades <coughs> disculpas, ¿eh? hay posibilidades de que baje el, de, el, el PBI y si eso pasa Todas las previsiones de crecimiento y todo está atado al PBI, todo lo que le prometimos al Fondo Monetario y demás, siempre está estado al PBI, con lo cual ahí empezamos a tener alguna, alguna complicación. No digo que todo sea consumo, obviamente, pero que empiece a haber algunas, eh, algunas, eh, algunos síntomas, algunos signos de, de, de que empieza a frenarse el consumo en algunos sectores, preocupa. Si además esos sectores son los sectores más vulnerables, preocupa mucho más. Obviamente debe ser por esto justamente que ayer el Banco Provincia ...por esto y otros motivos, ¿no? Anunció que vuelven... ...¿te acordás? La oferta del 50% que ofrecía el Banco Provincia el año pasado... ...bueno, vuelve. Vuelve a partir del 18 de julio... Eh, ...es, el, es el, el descuento que vas a poder encontrar en cadenas como Coto, Jumbo, Disco y, y Plaza Bea... ...tiene un tope de hasta 1.500 pesos por mes... ...pero bueno, si vos compras, haces tu compra mensual y no supera los 3.000 pesos... Podés pagar, ...podés pagar la mitad... Si gastas más, por ejemplo, si gastas mil pesos te van a reintegrar solamente 1.500, pero bueno, es de gran ayuda, recordá el año pasado la cantidad de cola y de gente yendo a los supermercados adheridos los días que estaba, que estaba vigente esta, esta promoción, me estaba fijando, ahí hay algunos, hay algunos días puntuales, no, está, no, está, no va a estar vigente todos los días, después te digo bien, viene bien cuáles son la lista de, de alimentos y de productos que incluyen este 50% de descuento, que en realidad no es un descuento, es un reintegro, porque vos pagás y después, o sea, ya sea con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, después se te, se te reintegra. La lista completa incluye alimentos eh, en general, los frescos y todo tipo de alimentos, frutas y verduras, eh, cortes de carne vacuna, cortes de... Ahí hay algunos cortes seleccionados, ¿no? Tapa de asado, paleta, arroz bif. Todos los cortes de, de, de cerdo, bebidas sin alcohol, productos de limpieza y productos de precios cuidados. Esta vez incluye productos de precios cuidados de, esta, de estas categorías de la promoción. No de todos los precios cuidados, pero sí de, la, de las categorías que te mencioné. Si hay precios cuidados, también los podés pagar eh, con, este, con este descuento que hace Banco Provincia, que va a traer mucho ruido. Vamos a ver mucha gente yendo los días, los días habilitados a sacar esta Este descuento. Obviamente que es para clientes del banco, del banco Provincia. Dije Banco Nación, ¿no? hace un ratito, dije Banco Nación, me dice Tolo, es Banco Provincia, eh, Banco de la Provincia de Buenos Aires. Lo que podés hacer eventualmente es sacarte una, una caja de ahorro sin, eh, sin costo en el Banco Provincia. Eso es lo que informaban ayer los, los voceros del banco. Te sacás una caja de ahorro sin costo. Eso te permite acceder a una. A una, tarjeta de, a una tarjeta de débito y ahí podés pagar con esa tarjeta de débito contra el dinero que tenés depositado en la cuenta en, eh, para conseguir el descuento del 50% bueno, qué más ¿Alguna, una, una cosita política viste que se tiraron con de todo Carrió, los radicales y todo estos últimos, estos últimos días, bueno ayer Carrió los bardea, Carrió está desbocada bardea a todo el mundo, se quedó muy enojada después de la media sanción de la ley del aborto que ya se está tratando en comisión eh, ahora en el, en, el, en el Senado, que se empezó a tratar en el día de, de ayer. Bueno, Carrió los chicanea, los radicales, los gasta. No es de ahora, pero bueno, ahora como sos parte de una coalición que gobierna, donde además tiene tres patas, y una de esas patas es el radicalismo, la otra sos vos, y la otra es eh, todo, toda la parte de, de, de cambiemos y la parte más, más fuerte del, del gobierno dentro, de, dentro de, de esta alianza. Bueno, hay, hay un poco de de Ayer Mauricio Macri se, se reunió, hizo una cena en Olivos con, con, las, con sus socios radicales dentro de, dentro de, de Cambiemos. Hubo gobernadores, hubo, hubo funcionarios. Estuvieron Marcos Peña, Rogelio Frigerio, estuvo Dujomne también. Eh, se hablaron de cuestiones de, de presupuesto. Se habló también de cuestiones vinculadas con, con el aborto. Del lado de los gobernadores estuvieron Cornejo de Mendoza, Gerardo Morales de Jujuy, eh, Gustavo Valdés de de, de Corrientes y tuvieron también eh, los legisladores Ángel Rosas, Mario Negri y el ex senador y uno de los fundadores de, de Cambiemos Ernesto Sanz. Bueno, varios temas eh, se trataron de coyuntura como el presupuesto te decía alguna en la cuestión de aborto también que la tiene muy atenta eh, Carrillo. así que bueno, ahí está el presidente Macri con todos los distintos frentes que tiene por estos días, también atendiendo la cuestión política y de sus socios de Cambiemos. Bueno, muchachos, con esto cerramos este, este repaso por los temas, por los temas de, de actualidad de esta mañana. Por supuesto que vamos a ir hablando de otras cuestiones que nos ocupan y nos preocupan. Tenemos una cuenta en Twitter que es SolonegociosWeb. la mía es arroba seba catalano y tenemos una página en internet www.solonegociosweb.com.ar Ahí en esa página, después que termine el programa, un rato después Ponemos el audio del mismo para que lo puedan eh, volver a escuchar online, para que lo compartan por redes sociales. En nuestras redes compartimos los cortes de las entrevistas que vamos a hacer en esta mañana. le dejamos los links a los principales temas tratados y mucho más. Ahí nos escriben arroba solo negocios web o arroba seba catalano o si le quieren escribir a nuestro operador arroba el tolo tolo, o sea, tolo tanda música y volvemos con más solo negocio. No se vayan.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 Teléfono 4-777-1472 Auspicia este programa Claro, es simple Movistar llegó a tu casa para conectarte con todo Ahora Movistar también es internet en tu casa y teléfono fijo Tenemos todo para conectarnos Movistar, elegí todo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 Solo negocios con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos, recuerden, arroba solo negocios web, www.solonegociosweb.com.ar, nuestra cuenta en Twitter y nuestra página en Internet. Bueno. Eh, los últimos días, ayer se plantearon algunas, eh, algunas cuestiones, ayer y antes de ayer se plantearon algunas cuestiones sobre el tema tributario, vos sabés eh, la, carga, la carga tributaria que tiene, que tiene el país, tanto para las personas como sobre todo también para las empresas y demás es un tema recurrente que preocupa y que ocupa y que siempre está, que siempre está en, en debate el feriado, el lunes feriado hubo eh, eh, hubo un informe de, de, del Diaraf que es un instituto económico que hablaba de la independencia tributaria. Ayer hubo una columna en InfoAe de Agustín Echevarne que hablaba puntualmente de que tenemos que digamos básicamente que la, las empresas y las personas, en Argentina hay unos 100 impuestos más o menos eh, eh, y, de, y, de, y de lo que eso implicaba y de que solo hay, me causó mucha gracia este dato eh, Que solo hay un, un, un país, lideramos un ranking eh, que tiene, cuando se habla de tasas totales de impuestos y de contribuciones, un ranking en el que somos segundos y que lidera una, eh, una isla, llamado Isla de Comoro, que está entre Madagascar y el continente eh, africano. Así que eh, para hablar un poco de estas cuestiones estamos justamente en comunicación con eh, Agustín eh, Chevarne, que es director general de, de Libertad y Progreso. Agustín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, gracias por, por atendernos en en esta mañana. Bueno, no, gracias muy... a ti por la llamada y por la idea de escribir la, la nota, que la verdad que, que tuvo un gran éxito. Bueno, bueno, fue, fue, realmente sí, ayer hubo, vi que había mucha, mucha repercusión en todos los medios, porque la verdad que es un tema, eh, es, es un tema que siempre que siempre llama la atención, obviamente por la por la carga alta que tiene la, el dispositivo y además por el numerito, ¿no? Esa esa cuestión de de cien de, 100, de, de 100 impuestos, ¿cómo impacta eso en, en en la vida y en el correcto desarrollo de de una de una empresa? La verdad es que es tremendo, porque eh, le, por dos temas. Uno por la carga tri tributaria total es enorme, como bien decías, no, no podemos competir con nadie salvo la isla de Comoros. Entonces cuando tenés nivel de impositivos tan grandes, unos productos se trasladan a otros. Y finalmente, por supuesto, todos al, al consumidor. Y por tanto los salarios en Argentina en el fondo son mucho más bajos de lo que la gente cree. Claro. Porque la mitad de las cosas que compras son impuestos. O sea, vos pagás, cada vez que compras un producto, una taza de café, lo que quieras comprar, además de comprar una para vos, le compras otra para el Estado. Entonces todo te cuesta más caro. La famosa y, competitividad y, se va al tacho, ¿no? Se va al tacho la competitividad. Y por eso Argentina realmente es un país que no puede competir con nadie. Y si vos te fijas hace 100 años atrás competíamos con todo el mundo y además les ganábamos. O sea, Argentina estaba entre los primeros 10 países del mundo y competíamos con Inglaterra, con Estados Unidos, con todos. En algún momento, en la década del 30 los políticos y, y, y, y Previs, un, un gran economista argentino pero muy equivocado nos dio la idea de que no podíamos competir con los países capitalistas porque tenían mucho capital y nosotros no tanto entonces Estados Unidos y Europa quedaron fuera de la competencia mental de los argentinos no podíamos competir con ellos pero después tampoco podíamos competir con los que tienen salarios bajos entonces los países pobres tampoco podíamos competir con la India, con China, con Indonesia, Pakistán y finalmente nos quedó nada más que América Latina hasta claro. que América Latina decidió empezar a competir y hoy Chile, México, Perú, Colombia compiten con todo el mundo por lo tanto, nosotros no podemos competir con ellos, y te quedó el Mercosur, y una vez que te quedaste dentro del Mercosur, el, el gobierno pasado decidió que tampoco éramos competitivos con Brasil, y empezamos a poner trabas de todo tipo a la competencia interna del Mercosur ¿no? y así estamos hoy con un gobierno que empezó a abrir la economía y seguimos siendo los países más cerrados del mundo y los políticos argentinos, o algunos políticos, creen que Macri abrió la economía. Apenas sacó algunas trabas y sí es cierto, y es una cosa muy buena, que bajó a cero las tarifas de las computadoras. Bueno, eso se resuelve con una apertura mayor. Yo, yo sé que vos tenés una una, una, una, una posición eh, aperturista eh, eh, total, pero pero digamos cómo se resuelve desde la desde la desde el desde el comando del gobierno, digamos, de la función pública, de que tiene ahora las riendas del del eh, del, del ejecutivo. ¿Qué cosas crees que que habría que hacer para que esto empiece a desanudarse? Hay que hacer una cantidad de reformas estructurales muy profundas pero con una cierta secuencia si vos primero abrís la economía eh, lo que te va a pasar es que te van a quebrar un montón de empresas porque justamente no sos competitivo, Obvio. así que tenés que hacer una cantidad de reformas previas y finalmente abrir la economía. Matás una parte de la industria de la pyme y demás que produce Sí, pero también es cierto que los países que, que abren sus economías rápidamente son los más exitosos, entonces la, hay que hacer el conjunto de reformas, por ejemplo, la primera reforma que hay que hacer es la reforma laboral que los sindicatos se oponen y defienden el, las condiciones de 8 millones de empleos, aún de empleos improductivos. Por ejemplo, eh, los sindicatos de aerolíneas no quieren que uses el web check-in, ¿no? Porque quieren tener empleados haciéndote el check-in. Pero eh, tecnológicamente, el mundo ahora hace ese web check-in, caen los costos y por lo tanto los pasajes aéreos son más baratos. Sí. ¿no? Lo mismo pasa con el email. Eh, Moyano no quería que mandes la tarjeta, la, las tarjetas, las boletas por email con lo cual te la siguen ensobrando, te la siguen poniendo en papel, tinta, etcétera. Y un, camión costos, y un camión la lleva. Y un camión la sigue transportando cantidad de gente, neumáticos, toda la que tenés que hacer cuando hoy es un email, que además es mucho más ecológico, por supuesto, ¿no? Entonces eso baja costos fenomenalmente en la economía. Después tenés a Moyano también, por ejemplo, que te hace que la gente te cobre, una persona humana te cobre el peaje, Cuando hoy lo te lo puede cobrar una máquina mucho más eficientemente, sin detenerte, puedes ir pasando y va contabilizando y te lo mandan a tu casa en la tarjeta de crédito, como hacen en el mundo. Ahora, todas esas cosas que hacen que la economía sea más improductiva, después todo es más caro. El transporte es más caro, por lo tanto, todos los productos son más caros y te hace que la cosa sea absolutamente no competitiva. Claro, por supuesto que hay que hacer primero, como vos decías, una serie de reformas para tratar de paliar el otro costado, que la otra cara de esta, de esta situación, situaciones, que hay un montón de gente que se queda sin trabajo y demás, obviamente que tiene que ser un trabajo en dos frentes, ¿no? Claro, porque entonces cuando vos haces la reforma laboral, lo que estás logrando es facilitar la creación de empleo. Por supuesto que algunos empleos van a desaparecer, como lo que estoy diciendo, los empleos improductivos, sí. pero hay 250.000 chicos que quieren entrar todos los años al mercado laboral en cosas nuevas que tienen que surgir nuevas empresas que no las puedes ni siquiera ver porque no sabemos dónde van a estar esas nuevas empresas, pero es lo que pasa en los países abiertos, o sea, Estados Unidos genera 800.000 nuevas empresas por año de las cuales quiebran después el 75% claro. pero, o sea, necesitas un país donde no quiebran las empresas es un país que no funciona Estamos hablando con Agustín Echevarne, que es director general de, de Libertad y, y Progreso. Eh, Agustín, el, el debate sigue después de que vos, de que vos eh, escribiste en Infoae eh, eh, esta columna. Justo coincidió, con como, como habrás visto, con un informe del, del Diaraf y demás que dice que... que, que se, se, de ahí ya referido más a las personas, ¿no? Que las personas eh, necesitan 202 días, hasta 202 días de trabajo, de su, de su trabajo anual para pagarle los impuestos al Estado todo lo que tiene que ver con ganancias IVA ingresos brutos en el caso de los de los, de los provinciales y otros y otros tributos y tasas y otros tributos y tasas eh, eh, eh, municipales si bien este número según el IARAF, viene cayendo en los últimos en los últimos tres años eh, es un número también importante o sea la la otra de las patas de esto es que la gente también paga mucho mucho mucho impuesto no pero sin duda y, de, y 202 son algunas personas otras eh, todavía es mucho más días Sí Por y, eso, y además estamos parasos, hablando obviamente de, de trabajo de de trabajadores eh en relación de dependencia y demás Obviamente que por ahí eh, para otros es, es mucho más, es mucho más, más, más, más y, la carga Y además es, y el IARAF no toma todos los impuestos Porque es súper complejo el sistema impositivo Toma los principales impuestos Toma los principales, Ese, es, cierto, claro. es cierto Pero igual el y número impacta ¿no? Porque casi. El número impacta y te falta todavía el impuesto más grave de todos Que es la inflación Es la inflación totalmente sí, sí, estos son... y, la, y la inflación es un impuesto que además le, le, lo pagan sobre todo los más pobres Porque yo me puedo ofender, vos te podés defender Pero la persona que está trabajando en el Chaco, y, y en, en, en el agro o en algún lugar que ni siquiera sabe de finanzas y demás, no se puede defender. Esa, los más pobres son los que más están afectados por la inflación. ¿no? Bien, bien. Bueno, Agustín, te saco un poquito de la cuestión tributaria y demás y, y te aprovecho y, y, te hago, y te hago una pregunta que tiene que ver con, más con la, con la coyuntura y demás. Eh, ¿Qué crees qué que está pasando con, con el dólar, que tuvo una, una, una baja importante en el día de ayer? Bueno, ahí, ahí interactuaron varios factores. Uno, que hubo dos o tres días buenos en los mercados internacionales y también se revalorizó, por ejemplo, el real o el peso chileno. Decir, toda la región tuvo una mejora en sus monedas. Y en el caso nuestro, además, el gobierno está haciendo cosas para secar la plaza. Está emitiendo letes en dólares, de manera que le das una, una, una oferta. Las personas que quieren entrar en, en dólares que eh, se dolaricen, pero en bonos del gobierno o en letras del gobierno con lo cual de esa manera le saca presión sobre el dólar. Pero la tormenta no terminó. La tormenta en Argentina continúa y estamos en el foco de la tormenta porque el origen es el déficit fiscal y el enorme endeudamiento que tiene la Argentina. Que tiene una particularidad, hay otros países que tienen problemas de deuda, pero generalmente es deuda privada, como Chile o como Turquía. Claro. La deuda argentina es toda pública. <risa> es impresionante hacer las comparaciones internacionales La parte de la deuda pública en Argentina es tres veces más grande que la de Turquía, Hungría, Chile eh, o casi cualquier otro país. Es impresionante el, cómo el Estado argentino saca todo el, casi todo el crédito de, de, a los argentinos ¿no? y a las empresas, que es el otro factor que también te saca competitividad, las tasas de interés a las empresas. Bueno, Agustín, muchas gracias. Muy interesante la, la charla como siempre. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ti. Un gran abrazo. Abrazo hablábamos con Agustín Echevarne, director general de Libertad y progreso. Vamos a escuchar un temita musical todo lo, y ya volvemos. van por más. Casos de emprendedores. En Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hablar de, de una empresa y de una historia que, que, que me llamó la atención y que, y que me gusta mucho y que tiene que ver con, con ese crecimiento, con esos... Eh, eh, crecimientos por ahí un poco eh, invisibles Con productos que los ves en, la, en las góndolas todo el tiempo Pero que por ahí no tenés mucha idea que, De qué hay cuál es la historia detrás de la, de, de la compañía En este caso es una historia muy interesante Estoy hablando de, de Ecovita Que es una, una marca de, de productos de, de limpieza para, para el hogar y la ropa Tipo suavizantes, detergentes, limpiadores de vidrio Desengrasantes y demás Que, que tienen una, una amplísima gama de estos productos de estos, de estos productos y que es una historia de, de dos hermanos. La compañía se llama Ecovita, eh, son los hermanos Melikovsky que, que la fundaron allá por la crisis del, del, del 2001. Después la compañía tuvo una, eh, una, una, una, una serie de cambios. Está muy presente en, en, el, en, el, en el mercado, no solamente en, en, en el AMBA, sino en, en todo... Eh, en, en todo el país Comenzaron produciendo marca blanca Para, para los supermercados y, y ahora tienen Ecovita Que es la marca, la marca de producto Vamos a enterarnos un poco más De, de, de la historia de esta, de esta empresa Charlando con uno de sus fundadores Con Julián Melikovsky ¿Cómo estás eh, Julián? Buen día Sí, buen día Sebastián Muchas gracias por invitarme A tu programa, gusto Bueno, nos contás un poco de, de, de Ecovita Yo decía, nacieron en el 2001, ¿verdad? Sí, sí. Como bien decías, eh, Covita es una empresa que se dedica a la fabricación de productos de limpieza. Hacemos todas líneas de cuidado del hogar y de la ropa. Eh, la empresa la fundamos con mi hermano allá por la crisis del, del 2001. Eh, en los primeros años nos dedicamos exclusivamente a fabricar marcas blancas para, para las cadenas de supermercados. Eh, y bueno, trabajamos mucho tiempo en eso. Eh, en, en un momento, en el, por el 2011 más o menos, empezamos una transformación donde decidimos que necesitábamos tecnificar eh, la empresa, profesionalizar para, para poder sobrevivir y para poder eh, también este, planificar un crecimiento ordenado a futuro, ¿no? Y bueno, incorporamos máquinas de última generación, en ese momento un, una transformación eh, y eso nos permitió dar un salto importante de crecimiento, incorporamos nuestros productos en ese momento en la canasta de Precios Cuidados, que, que fue un hito importante para, para, para nosotros como empresa también y bueno hoy estamos eh, hoy estamos en, presentes en, en muchas cadenas y en, en todo el interior del país es un es un sector muy muy eh, con muchas marcas pero también bastante concentrado no hay hay hay pocas marcas o, o pocos grupos grandes en, todo, en la mayoría de los casos grupos eh, grupos eh, de, de, de corporaciones internacionales de multinacionales que se llevan la gran la gran porción de este de este mercado de productos de, de de limpieza no sí sí totalmente es una Es una categoría, un mercado muy difícil. Eh, está dominado por, por, más o menos cinco multinacionales que tienen eh, arriba del 80% de, del mercado de limpieza. ¿Había ¿De qué estamos eh, en cuál, ¿De qué empresa? Nombremos las. ¿Quiénes son? Eh, bueno, eh, Procter Gamble, Lever, Clorox, eh, Johnson, Reckitt. Claro, la, los grandes, eh, los grandes, son, los grandes, las grandes multis del del, del rubro. Sí, grandes multinacionales. Y, y bueno es eh, es muy difícil siendo pyme com competir en una categoría así porque son eh, empresas que cuentan con máquinas monstruosas de este de, de, de comercialización no que desde repositores, agencias vendedores eh, así que bueno es muy difícil y, y, y bueno uno como pyme hace lo que hace lo que puede no bien estamos hablando con Julián Melikovsky de, de de Covita Julián dos cosas me llama la atención de de, de tu compañía eh, una es que no usan en general eh, publicidad, no, por lo menos masiva, no, no los ves, haciendo, no, no se ven haciendo publicidad en, en, lo, en, los medios, eh, en, en los medios masivos. ¿Es así eso? Sí, eh, un poco tiene que ver con este punto que te comentaba recién. Nosotros desde temprano, cuando empezamos el desarrollo de la marca siempre fuimos muy conscientes de que competíamos con, con empresas con, con, con mucha billetera, digamos. Claro, perdés. No, por si te pones a invertir en publicidad, por ahí terminas perdiendo, ¿no? Exacto, sí. Es una, canilla que, eh, es una canilla que después no puedes cerrar y se complica. Exacto. nos pareció que no era, no era la, la, la mejor forma para, para una empresa como nosotros de, para competir en este mercado. Y terminó siendo una, una bendición también eso porque eh, nos llevó a, en, por un camino de de focalizarnos en el producto, ¿no? Eh, en, vez de, en vez de estar poniendo eh, toda la inversión y el tiempo en, en marketing y en publicidad, que no, que, que, que siempre sirve, eh, pero eh, nosotros elegimos otro camino, que fue eh, tratar de trabajar mucho sobre los productos, la ecuación de valor, ¿no? Que es la calidad y el, y el precio, y tratar de diferenciarnos con eso, y que de paso es lo que más nos gusta hacer, ¿no? O sea, que tuvimos la suerte de, de poder concentrarnos en aquello que es lo que más nos... Nos, nos divierte y nos gusta el desarrollo de productos, de fórmulas, etc. Bien, bueno, ¿hoy cuánto factura la compañía? Hoy facturamos arriba de 200 millones de pesos anuales. ¿Cuántos empleados tienen? 70 personas. 70 personas y tienen una planta, ¿no? Una, una planta de producción. Sí, eh, tenemos una fábrica en, en Villa Maipú, el partido de San Martín, eh, y ahora estamos eh, construyendo una segunda planta, en el partido de 3 de febrero bien, me llamaron me llamaron un par de cosas de atención te decía hoy al principio, la otra cosa que me llamó la atención es el trabajo que hacen con los, con los envases, uno de los envases los famosos envases de plástico eh, tienen como una, algunos tienen como una, como una eh, configuración especial donde la mitad por ejemplo, recrea una maceta o un poco más de color, o sea imagínate un paquete de detergente para la ropa para, para lavar la ropa, donde la mitad de ese de ese de ese envase de plástico parece una maceta y arriba está toda la parte de la marca y demás, eso me llamó la atención Exacto. me llamó la atención que pusieran el, el, tu número de teléfono de la empresa ahí también para decir cualquier cosa, cualquier cosa llamame y también una estrategia que usaron algunas marcas también y <coughs> que tiene que ver con, con chicos perdidos y demás en los, en los envases esas tres cosas de los envases me llamó la atención Sí, sí eh, bueno, nosotros eh, un poco este, eh, elegimos este este camino de eh, trabajar eh, sobre, sobre los productos ¿no? y cuando uno va, toma, toma esa, esa dirección empieza a poner este foco en, en, en, foco en este tipo de cosas y buscar cómo innovar y diferenciarse eh, en este tipo de cosas. ¿no? Y nosotros tenemos dos, dos, dos frases internamente que, que, que nos, nos repetimos mucho, una es que nuestros productos son nuestra mejor publicidad. Bueno, como no, no hacemos publicidad, digamos, el tenemos un presupuesto que es muy, muy bajo, eh, entonces eh, este, está todo el foco, digamos, en, en, en, los, este, en los productos, ¿no? Eh, y, y la otra frase es que hacemos productos con corazón, que por ahí suena un poco este, naif o hueca como frase, pero para nosotros es muy significativa. Eh, lo que significa es que cada producto tiene que tener, es una criatura que traemos al mundo como empresa, ¿no? Eh, y que tiene que tener su, su personalidad, su look... Eh, algo que la haga única en el mercado y, y se nos ocurrieron estas cosas que vos estabas mencionando recién eh, una línea de suavizantes que cuando la, terminás de usar el producto eh, te queda el, el envase como maceta y hay varios motivos eh, muy lindos que la gente puede comprar eh, este, también este, nuestra forma de, de hacer una acción digamos, de responsabilidad social como empresa, eh, con los bajos presupuestos que contamos fue decir bueno, usemos los envases Para, para transmitir mensajes, de, digamos, de, de, de bien público, ¿no? Y cedimos y los dorsos de los envases a Missing Children, eh, que es una ONG que busca a chicos perdidos. Y, y bueno, estos son los tipos de cosas que estamos, que estamos haciendo, Sebastián. Bien, bien. Bueno, te hago la última, Julián. ¿Ustedes cómo, cómo <coughs> ven cuestiones eh, que tienen que ver con, con el consumo desde, desde COVID en, estos últimos, en, estas últimas, en estas últimas semanas? Eh, ven que el consumo se, se contrae un poco. ¿Cómo cómo, cómo ven después del, del, del impacto de la crisis cambiaria y además cuestiones de, de consumo de la compañía? Sí, mira, hay hay, hay dos grandes fuerzas que están eh, en juego acá. Por un lado, obviamente eh, todas las subas de precios que hubieron eh, y este y el hecho de que el, el poder adquisitivo real de, de, de, de la gente no haya acompañado, eh, eso obviamente afecta mucho el, el consumo en general. Pero hay, hay otra fuerza muy importante que, que yo creo que se está dando en, en todo el mundo pero y en, en todas las categorías de productos de consumo masivo, eh, que es que eh, el, el consumidor hoy eh, tiene mucha información, puede comprar muy inteligentemente y está cada vez volcándose más a estas marcas, a algunos le dicen segundas marcas o marcas low cost. Yo prefiero llamarlas marcas jóvenes o segundas marcas, eh, y, este, y hay una tendencia hacia, hacia, hacia eso que, que, bueno, marcas como, como nosotros Que tenemos muy buenos productos, con buenos precios eh, La gente en momentos como este se le abren los ojos a estas posibilidades Y, y descubre productos que, que por ahí no, antes no conocía y se sorprende Bueno, ¿ustedes eh, aumentaron precios? Eh, sí, te diría en línea, digamos, con con la, las subas eh, generales que, que hubo en el mercado, eh, este, que no, nosotros no, no estamos exentos, eh, por el contrario, como pymes las sufrimos quizás mucho más que cualquier otra. ¿no? Y, como, y como segunda marca, digamos, o como opción a otras, a otras marcas de multinacionales, ¿más o menos qué rango de precio por abajo de, de otras marcas tenés para el mismo producto? Depende de, depende de, la, de las categorías y de, lo, y, y de contra qué marcas, digamos, se compare, pero suele ser entre un 10 y un 30% eh, por debajo, eh, con un, un producto eh, muy bueno, es decir, una ecuación de valor que por ahí termina siendo superior a muchas de las marcas que uno conoce. Bien, Julián, bueno, eh, un placer hablar con vos, muchas gracias por, por la charla, te mando un saludo. Bueno, muchas gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, hablamos con Julián Melikovsky de Ecovita, interesante, interesante la, est la estrategia de crecimiento de esta marca, de esta de esta empresa de segundas marcas de productos de, de limpieza que nació allá por la crisis del 2001 en el, en el conurbano vendiendo marca blanca y que ahora tiene, tiene su, propia, su propia etiqueta vamos a escuchar una tanda y ya venimos con el último bloque acá en Solo Negocios no te vayas auspicio este programa nos unimos para acompañarte más que nunca adentro afuera a donde sopla el viento con la mejor red de fibra óptica y móvil del país soy personal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 Bueno, volvemos. Último bloque en Solo Negocios. Recuerden, arroba solo negocios web, nuestra cuenta en Twitter y www.solonegociosweb.com.ar, nuestra cuenta en internet. Cuando termine el programa, vamos a subir a nuestra página el audio. Para que lo puedas escuchar online, compartirlo en las redes sociales, ver los links de los temas que tocamos en esta mañana acá en Radio LED y mucho más. Bueno, vamos a hacer una, una nota de las que a mí me gustan, de las que tienen que ver con Fintech y con el mundo que mezcla las finanzas con la, con la tecnología. Y en este caso un rubro dentro de Fintech que es eh, Insurtech, que es la parte de seguros. Vamos a charlar con Eduardo Iglesias, que es fundador y CEO de Ecolon, que es una compañía de seguros 100% eh, digital. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo, ¿estás ahí? ¿Está Eduardo? Sí, sí ¿me escuchás? Ah, sí, ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien. Buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Eduardo, ¿nos contás cómo es este, este rubro de, de, seguros, eh, de, de seguros y tecnología y qué están haciendo desde Ecolón Bueno, a ver, lo mismo que, como decía, lo mismo que FinTech y lo mismo que muchas otras industrias, sí. desde hace muchos años, digamos, ya o sea, los, los consumidores piden la misma experiencia que tienen con Google o con Facebook. Entonces, eso ha obligado a la industria a transformarse, a adaptarse y a, a usar nuevas tecnologías para tener una experiencia al cliente distinta, ¿no? Mucho más centrada en, en el cliente. Y, y hoy podés eh, pensar que en seguros, digamos, podés hacer toda la misma experiencia desde la compra hasta la atención al cliente, hasta la denuncia en siniestro, todo absolutamente online. Y en el caso nuestro, en el caso de Colón, también atendido por un, un asistente virtual, ¿no? Que es, eso ya es, es bastante único, no hay muchas compañías en el mundo que lo hagan, Pero bueno, en, en Argentina también se puede innovar. Bien, bueno, y contame desde cuándo están, eh, desde cuándo están eh, ofreciendo servicios y cómo, cómo les está yendo, ¿Cuántos, cuántos clientes tenés y qué tipo de rubro, qué tipo de de, de, de, de cosas aseguran. Bueno, a ver, nosotros... Te, te, <coughs> a ver, la compañía... Colón, la compañía madre, nace hace cinco años. Sí, sí, Ahí sí. Ahí tenemos todas las líneas de productos y en octubre del año pasado lanzamos Ecolón eh, que es, como te decía, totalmente digital. Sí, me refería a eso, a la, parte, a la ah, pata digital. Exacto, ahí lanzamos <coughs> primero con motos y ahora acabamos de sumar lo que es seguros de hogar. ¿Mm? Así que, eh, la verdad que estamos creciendo muy bien, tenemos ya varios miles de clientes y, y realmente la experiencia eh, que, que tienen es <coughs> muy, muy distinta. ¿no? O sea, eh, una de las primeras pólizas que vendimos fue una persona... En, en un pueblo en, en la provincia de Santa Fe que se si había comprado una moto, se le había vencido el seguro y, y la verdad que no tenía forma de comprar su seguro y cuando se dio cuenta que podía hacerlo de esta manera en cualquier momento, las 24 horas al día de su casa eh, realmente estaba emocionado por cómo había cambiado la industria ¿no? y eso, eso es lo mismo que ves en FinTech que se habla de inclusión eh, financiera, financiera. Sí. nosotros hablamos de inclusión sí. aseguradora poder llevar el seguro a todo el mundo, ¿no? Hacerlo realmente fácil y que sea accesible desde cualquier dispositivo a las 24 horas. ¿Y cómo es el proceso? ¿Entrás, eh, te haces un llenazo en tus datos y cómo sigue? A ver, podés hacerlo de distintas maneras. La persona que quiere hacerlo, eh, dejar sus datos y que después lo llamen, digamos, hacerlo offline, lo puede hacer perfectamente. Si no, si lo quiere hacer online, lo puede hacer por el e-commerce, donde va a comprar directamente con su tarjeta de crédito, va a dejar, eh, usamos mercado pago como gateway de pago, que es el gateway de pago más reconocido de Argentina, sí. eh, o <risa> lo puede hacer también por el voto, lo cual es realmente novedoso que pueda eh, comprar directamente de un asistente virtual, ¿no? Ahí haces el chat, el proceso de chat con el asistente, te va guiando y, y, y terminás la, la, la transacción eh, exacto, hablando con eh, el robotito eh, Exacto, lo, lo haces totalmente online, exactamente Bien, bien, bueno, ¿y cómo contamos un poco de, de, de la industria esta que mezcla obviamente de la parte Fintech y la parte, la parte de, de, de seguros? ¿Cuán desarrollada y cuánto potencial le ves en, en Argentina? Pero sobre todo, ¿cuán desarrollada está? está A Es, ver, es incipiente, eh, imagino El desarrollo varía mucho por, por continente, eh, digamos Asia claramente es el igual que el FinTech en general, o en tecnología en general, es el, el continente que está con China en la cabeza, es el que está más, más desarrollado, eh, luego Estados Unidos, luego Europa, y en Latinoamérica venimos bastante más atrás, y Argentina todavía más atrás que el resto de Latinoamérica. Con lo cual tenemos todo, todo para hacer. Eh, yo creo que a ver, el proceso se está acelerando con lo cual el proceso de cambio si, si me preguntás, creo que el seguro va a ser todavía más profundo de lo que es en préstamos o en medios de pago porque cambia realmente el modelo de negocio de las compañías Te doy un par de ejemplos A ver. Eh, hasta, hasta ahora la mayoría de las compañías todavía siguen haciendo el, el pricing de sus productos en de acuerdo a una estadística de una población. Bueno, hoy a partir de usar Telematic, usar lo que es eh, Internet de las Cosas, podés medir el riesgo de cada persona, tanto en lo que es un seguro de vida, como es, o, o, o en seguros de auto, de acuerdo, a cómo maneja cada persona. Con lo cual, cambia hasta el precio del producto, digamos, ¿no? Es decir, también las funciones intrínsecas en el producto. Claro, puedes hacer, puedes hacer un producto a medida casi, ¿no? A medida, a medida de la persona. totalmente personalizado. Lo mismo que pasa en cualquier otra industria, digamos que cuando haces transformación digital, ¿de qué hablas? Hablas de inmediatez, hablas de, de eh, productos personalizados eh, y una oferta realmente adecuada a cada persona. Entonces, eso lo estamos logrando en seguros. Eh, si a, su, a eso le sumás eh, lo que es procesos automatizados, como te decía, robots para lo que es venta, atención al cliente, lo que es siniestro, toda la atención del siniestro, eh, que lo puedas hacer 24 horas en cualquier momento y que te acompañen un robot en, en, toda, en todo su proceso, eh, realmente la industria está cambiando fuertemente, ¿no? Bien, bien. Y, sí, y podemos perdón. llegar a mucha más gente que antes, eso es lo, lo importante que podemos asegurar ...a gente que hasta, hasta hace muy poco tiempo no, no había forma de venderle un seguro... ...porque era antieconómico, ahora a partir del uso de la tecnología... Podemos bajar el costo y, y podemos llegar a todo el mundo. Bueno, estamos hablando con Eduardo Iglesias, que es, eh, que es el CEO de Ecolón. Eh, eh, Eduardo, estoy viendo la, la información de prensa que me mandaron, que me, que me mandaron ustedes desde la compañía. Eh, sí. Obviamente que dice que sos uno de los pioneros en el sector de InsurTech en, en, América, en América Latina. Y también veo el dato acá, que presidente de la Asociación de Emprendedores de Harvard en Argentina. ¿Eso es correcto? Sí. Sí, sí, sí. Me, me contás un poco cómo es la asociación y ahí qué, qué, qué emprendimientos salieron de, de gente que, que estudió en, en Harvard a ver, eh, sí eh, te cuento la, la asociación reúne digamos a todos los graduados de Harvard del mundo que bueno que les interesa el tema de emprendedorismo de distintas formas puede ser emprendedor puede ser puede trabajar en un fondo que, que financia startups tecnológicos o bueno, de diversas maneras Somos 7.000 graduados eh, dentro de esta asociación Ah, muchos, ¿eh? Muchos eh, En todo el mundo estoy hablando Sí, ¿no? sí, sí Sí, eh, Sí, bueno, son 230.000 graduados de Harvard en el mundo hoy eh, y, y bueno, y en Argentina fuimos el, el primer país eh, reconocido en esta asociación fuera de Estados Unidos Así que realmente estamos muy contentos con, con ese logro Y hay, bueno, varias compañías, te diría, bueno, eh, además de Colón la otra es Guadalajara, eh, eh, Claro. Paolo Barbier es el, sí. el fundador que también estudió Harvard. Bien, bien. Sí, sí decime. No, no, no, bueno, eso, nada. Estamos, estamos creciendo también rápidamente y haciendo <coughs> acciones para nuclear a los graduados y, y, bueno, difundir todo lo que es emprendedorismo. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho. Te mando un saludo grande. Bueno, muchas gracias. Hablábamos hablamos con Eduardo Iglesias Que es uno de los fundadores y CEO de Ecolón, Esta compañía de seguros 100% digital Bueno amigos, nos estamos Despidiendo de este solo negocios Les dejamos un mensaje de los amigos De Claro eh, Que como siempre le manda el amigo Lucas Que está del otro lado de la, de la, de la, del, del vidrio Tendría que venir a de usted acá, Lucas ¿No quiere venir a leer el mensaje este De los amigos de Claro? Me dice que no, que lo lea yo Bueno Es un gusto leer este mensaje de nuestros amigos de Claro que se preguntan si no sería genial viajar 100% conectado y aprovechar a fondo cada lugar que visitas. Lo que pasa es que por ahí preferís no estar conectado porque te da miedo eh, prender los datos y no hay Wi-Fi en todas partes, ¿viste cómo es? Bueno, olvídate de esto. Ahora con Claro tenés Roaming América incluido en todos los planes desde 4 GB. Entonces, desde 620 pesos por mes, podés usar tu smartphone en toda América como si estuvieras acá. ¿Qué significa esto? Que seguís navegando con los gigas de tu plan, con las mismas apps y las redes que siempre usás. Además, tenés WhatsApp gratis y hablás a precio local. ¿Vas a viajar y no querés perderte de nada? Bueno, querido, viaja tranquilo. Roaming América incluido de 620 pesos por mes. Solo en claro. Bueno, ahora sí, después de este mensaje de mis amigos... Declaro, nos vamos a despedir. Recuerden, arroba solo web, www solonegociosweb, www.solonegociosweb.com.ar. Nos vamos a encontrar el próximo miércoles a las 9 de la mañana acá en Radio LED. Amigo Tolo, hasta luego. Nos vemos. chau Esto fue Solo Negocios. negocios.